Hola, a continuación vas a escuchar decretos de Connie Méndez que nos dejó como valioso legado para poner en práctica su enseñanza y experimentarlos. Te aconsejo que lo hagas por un periodo de mínimo 21 días hasta que penetren a lo más profundo de tu ser. Ahora toma una respiración profunda y relájate. Yo soy Espíritu Divino. Yo soy Hijo de Dios. En Dios me muevo. Vivo y tengo mi ser de modo que no temo. Estoy rodeado por la paz de Dios y todo está bien. Yo no temo a la gente, no temo a las circunstancias. No me temo a mí mismo, pues Dios está conmigo. La paz de Dios llena mi alma. Y no me puede rozar siquiera el temor. Yo no temo el pasado, yo no temo el presente, yo no temo el futuro, porque Dios está conmigo. El Eterno Padre es mi morada y más abajo están los brazos eternos. Nada me podrá tocar jamás que no sea la acción directa de Dios mismo y Dios es amor. Dios es la sabiduría infinita y esa sabiduría es mía. Esa sabiduría me guía y me dirige de manera que no puedo cometer errores. Cristo en mí es la lámpara a mis pies. Dios es la vida infinita y esa vida es mi providencia, mi suministro. No puede faltarme algo, no puedo carecer de nada. Dios me creó, Dios me sostiene. El amor divino ha provisto todo: una sola mente, un solo poder, un solo principio, un Dios, un elemento. Está más cerca de mí que mis pies, más cerca de mí que mis manos, más cerca de mí que mi propia respiración. Yo soy la ardiente, brillante presencia de Dios, sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impureza y sin imperfección. No hay dificultad que no se pueda vencer con suficiente amor. No hay enfermedad que no se cubre con suficiente amor. No hay puerta que no abra el suficiente amor. Ni abismo que pueda sangrar el suficiente amor. No hay muro. Y el suficiente amor no derrumbe el pecado, y el suficiente amor no redime. Yo soy manso y humilde de corazón. Yo soy la riqueza, la elegancia, la alegría y la felicidad. Yo soy uno con el Padre. Yo soy Dios en acción. Todo lo que deseo, lo deseo en armonía para todo el mundo. Y de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre, porque me has oído. Mi mundo contiene todo. No falta nada en la creación. Gracias, Padre, porque me has oído. Bendigo el bien en cada situación de mi vida y quiero verlo. Gracias, Padre, por todo poder. Me ha sido conferido en la mente, en el cuerpo y en el espíritu. Por lo tanto, niego la apariencia de toda afección física. No lo acepto ni para mí ni para nadie. La única verdad radica en el espíritu y todo lo inferior se amolda a mi palabra al no reconocer la verdad. En nombre de Jesucristo, que nos autorizó, decreto que yo y todos somos vida. La vida es salud, fuerza y alegría. Gracias, Padre, porque me has oído. Yo no hablo ni permito que se me hable, nada contrario a la perfecta salud, a la felicidad y la prosperidad. Yo le hago sentir a todo ser viviente que lo considero valioso. Yo le busco el lado bueno a todo lo que me ocurre y a todo lo que veo ocurrir a otros. Yo olvido mis errores del pasado. Yo sigo adelante hacia mis mayores triunfos. Yo no tengo tiempo para criticar a los demás, ya que paso tanto tiempo mejorando. Yo perdono todo, todo lo que necesite mi perdón, absolutamente todo. El amor divino. Llena mi corazón y todo está perfecto. Niego toda apariencia de escasez. No es la verdad. No la puedo aceptar. No la quiero. La abundancia de todo es la verdad. Mi mundo contiene todo. Ya todo está previsto. Todo dado por un padre de todo amor. Solo tengo que reclamar mi bien. Señálame el camino, Padre. Habla que tu Hijo escucha. Mi mundo contiene todo, y no es verdad que yo pueda carecer de lo que necesito en ningún momento. Espiritualmente, lo que necesito está conmigo y reclamo la apariencia material, porque me hace falta para mi materia en este momento. Voy a pensar que Dios me lo quiere dar, que Dios solo está esperando el momento para darme la sorpresa. Gracias, Padre, que hoy todo está cubierto. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dar a like, suscribirte y dejarme un comentario. Gracias, gracias, gracias.